la zona cero Es momento para nuestros monográficos son acero Y lo prometido es deuda Aquí estamos con la segunda entrega de estos impostores A los que ya le estamos cogiendo cierto cariño, ¿verdad? Anda que lo de Norton primero, el emperador de Norteamérica Con sus eh, nortonitos acuñados eh, Bueno, pues Carlos Canales Tiene una colección de nortonitos ¿Qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches, pues sí <risa> Mira, Tienes un nortonito de plata, un nortonito de oro ¿eh? sí. Bueno, hacía billetes en realidad No acuñaba ah, eran, billetes, eran billetes Para billetes. que fueran más fasos pero, todavía parecidos, parecidos los mortadelos, así muy largos Y de colorines, pero bueno Pero valían, en la en la Bahía San Francisco tiene su valor Mira que cosas raras por el mundo ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches Hola, muy buenas noches es que Impostores eh, tendríamos por hacer varios programas A, ¿eh? tu, tiplén. a tu tiplén Más a de tu los tiplén. que pensamos Y algunos que han sido considerados impostores Y que a lo mejor no lo eran Y, y esta claro. noche vamos a salir de dudas Sí, sí, algún caso expondremos, sí. algún caso expondremos uh -huh. Pero bueno, vamos a empezar eh, por Yo creo que el clásico de los clásicos Que es eh, Ana Anderson sí, verdad, aquella, que sí. aquella que dijo ser Anastasia Romanov La, ...la hija superviviente del zar eh, Nicolás II... Ajá. ...y que durante muchos años la gente dudó tanto... ...tanto que incluso el, propios de la familia Romanov... <risa> ...creyeron ver en ella la auténtica Anastasia. Exactamente, sí. dudaron y, y ella lo mantuvo hasta su muerte. Hasta su muerte. Sí. Y vivió bastantes años, ¿eh? Llegó hasta los 83 años de edad y ella muere en 1984. O sea que hasta ese momento la duda todavía planeaba... ...sobre si esta mujer... Esta jovencilla, que en su momento aparece en Berlín en el año 1924, era o no era la auténtica gran duquesa Anastasia. Anastasia. Lo y que a... pasa que al final sí. nunca se sabrá si realmente era una impostora o una pobre, una pobre trastornada, ¿no? Porque... Eh... Bueno, yo creo que eran las dos cosas. Es a decir, dos que dos era impostora cosas. está demostrado. Sí. Las pruebas del ADN, y luego lo comento muy por encima. Sí. Eh, posiblemente, casi seguro, ella se creyó su propia mentira. Ah. Ella se lo creyó porque hay que darnos cuenta cómo aparece en escena esta mujer. Ella aparece, ya digo, en Berlín, en el año 1924, en un sanatorio mental, aparentemente salvada de un suicidio en el puente del río Spring. Es decir, que ahí ella no tenía deseos de vivir, y justo cuando llega al sanatorio, por alguna razón, es decir, esa especie de cortocircuito mental que se la produce, ella empieza a decir que era la gran duquesa Anastasia, o sea, fíjate, pasa de intentar eliminarse de este mundo a convertirse pues, en una de las grandes personas que, que murió supuestamente en 1918. Entonces ella dice que no, que realmente es la hija del Nicolás II, es verdad, y para estos casos los impostores tienen que tener una cualidad física, es decir, que esa apariencia física pues, sí que la guardaba y por lo menos sí que dio el pego para muchísimas personas que en su momento conocieron a la familia Romanov, Y ella dice que, milagrosamente, había sobrevivido a ese asesinato colectivo que hubo de la familia imperial rusa. Ella lo que comentó es que uno de los bolcheviques, eh, sí. que pasaron a cuchillo a la familia porque fue una muerte cruelísima, sí, fue, sí. fue tremendo, eh, pues uno de los soldados se enamoró de ella y, al parecer, pues vivió un romance, ¿no? Exacto, no, sí, no, no, no. sí, sí, claro, es que creó toda una historia alrededor, sí. bueno, pues aparentemente creíble. Efectivamente. Mm. Sí. Y te decimos que es aparentemente creíble, por lo que voy a contar ahora, porque es verdad que en aquella época, y estamos hablando pues eso, de principios del siglo XX, los mm. medios de comunicación eran como los de ahora, y bueno, pues sí que era plausible que alguien hubiera sobrevivido, y por qué no, ese alguien podría haber sido la gran duquesa Anastasia. Claro, una, una historia muy atractiva. Muy atractiva, claro. un romance de amor, claro. un... Un, bueno, pues un asesinato de una familia imperial, en fin, todo eso tenía los ingredientes, pues para la prensa del corazón, que no lo había entonces, pues para que sacaran, vamos, de todo, hasta pólvora. Mm. Bueno, el hecho es que ahora Anderson, se sabe que era una inmigrante americana, eh, y fue manteniendo esta versión continuamente, continuamente... Digo, No vamos a entrar en detalles, pero sí que hubo personas allegadas a la familia ro romano que, bueno, que le dio credibilidad por la historia, pues le decía, oh, pues sí que se parece esta chiquilla ¿no? a, la a Anastasia. Eh, ella tiene su vida, o sea que de hecho vive bastante, pero a los 67 años, por ejemplo, se casa con un norteamericano con John Manahan, que tiene 20 años menos que ella, o sea que como ves ahí, sí, sí, se sí, casa sí. Con, con un jovencito comparado con ella, ¿no? Que era, Se casa en, en Charles Teville en 1968, donde ella vive a partir de ese, bueno, ya vivía antes, pero sobre todo la vida la desarrolla en Norteamérica y no tanto en Rusia como muchos podrían pensar, no eran los momentos para que viviera allí También hay que decir que hay un, o sea existe un sector de los Romanov, el, sí. pues, muy interesado en que esto fuese verdad. Eh, o sea, que, y, bueno, que sí, claro, Hacía falta tener una heredera. Hombre, era mantener claro. vivo un vínculo, en eh, y... este caso sanguíneo, ¿no?, de sí, alguien sí, sí, que pudo sí, haber sí. sobrevivido por lo tanto, para todos los forofos para ese supuesto gobierno en el exilio Exacto, de ¿sí? los romano pues les interesaba muy bien. En alguna casa de la urbanización Puerta de Hierro, sí. pues se hablaba mucho de esto <risa> Claro que se habló, pues, sí, es verdad porque es verdad que en España claro. había, había descendientes de la familia romano Jorge. Jorge. Entonces, interesaba ¿por qué no va a interesar? ¿qué es lo que suele pasar? lo que contamos, por ejemplo, en el noto monográfico la primera parte de los impostores, es verdad que normalmente interesa que se mantenga viva la llama es. de una futura descendencia. Por eso, por eso. Así que ella, bueno, pues dentro de su debilidad mental mantuvo hasta su muerte, ya digo, hasta 1984, pues su propia versión de los hechos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la genética, en este caso, la convierte años después en una impostora y en una mentirosa. Vamos a ponerlo de mentirosa, entre comillas, porque yo creo que siempre se creyó su propia mentira. Mm. El hecho es que en 1991 se encuentra en una fosa común de los Urales unos huesos que empiezan a sospechar que pertenecen a la familia real. Efectivamente, en 1997 uh -huh. se someten a la prueba del ADN y se confirman que esos huesos pertenecían por una parte al zar Nicolás II, también a Anastasia y, en fin, y al resto de la familia real. Cuando es que digo... Anastasia y, y el posible Ender Zarevich eh, sí. quedaron en otra fosa, eh, sí. quedaron una parte. Sí. Sí, sí, exactamente, sonando, incluso no todos eh, murieron de la misma manera, por decirlo así, y no todos eh, fueron, o sus cuerpos fueron quemados. De la misma forma, de hecho, de hecho se bañó eh, los cuerpos en ácido sulfúrico y se les entierra cerca de Caterimburgo, pero no todos quedan con la misma degradación, es decir, no todos eh, tienen la, como la misma el mismo deterioro en ese sentido y sí que es verdad que a través de los restos orgánicos que fueron muchos los que quedan a pesar de ese ácido sulfúrico pues se va determinando que los que estaban allí en esta fosa pues eran eso era tanto el zar como la zarina como el zarevich alessi el, el médico los cuatro, las uh -huh. cuatro hijas Olga, Tatiana, María y Anastasia como no el médico personal de la familia Botkin y tres asistentes en fin, total 11 personas uh -huh. bueno, pues la prueba del ADN fue contundente una de esas hijas era Anastasia era así pasada. que uh -huh. Ana Anderson Fíjate, ya esto estamos hablando del año 1997 y ella muere en el 84, sí. en el 97 ya no sí. queda ninguna duda de que realmente estábamos hablando de una de las impostoras más geniales de la historia porque mantuvo la su hip hipótesis pues durante más de 60 años. Claro, y es que, Carlos, el arte del impostor no es que él se lo crea, sino que los demás también lo crean, Exacto. ¿no? Exacto. Sí, claro. sí. Y para eso tiene que estar muy convencido el, el impostor de lo que hace. Mira lo que contabas de, del rey de Formosa, ¿no? Eh, claro, yo quería empezar hoy por, por un caso curiosísimo, muy poco conocido, porque además eh, se hizo famoso un solo día pero tan enormemente famoso que luego pudo vivir toda su vida de una impostura de un día, que es el caso de Wilhelm Voigt, más conocido como el Capitán de Copernic. O sea, famoso por un día. Sí, bueno, por un día y tan famoso como que luego acabó, ya veréis eh, la historia, pero Bien. acabó en Estados Unidos con un número de cabaret que se basaba en su propia acción y una película, y bueno, se hizo famoso, bueno, bueno, rico bueno. y millonario. Eso, eso, eso. eso. Eh, Wilhelm Voigt, que era, era, un, bueno, era un zapateo remendón de Berlín, que... Eh, Que bueno, que había pasado de, la, de los 57 años que tenía cuando pasó a la fama y al estrellato en Alemania, en la Alemania Imperial del Kaiser, si me un lugar sí, sí. serio, rígido y tal, pues cuando se hizo famoso había pasado prácticamente la mitad de su vida en la cárcel, pero por pequeños delitos, hurtos, pillarías, era un pícaro. Era un pícaro, lo cual en Alemania es realmente inusual. Y de hecho es tan inusual que dividió totalmente a la, a, la, a la nación alemana en dos por un pequeño incidente. Y es que en octubre de 1906, el alcalde de Copernic, un pequeño pueblecito cerca de Berlín, en Brandenburgo, Se encuentra con un problema, y es que esa mañana, repito, 1906, una Alemania organizada, totalmente sí, sí, sí. preparándose para lo que iba a venir, que luego llegó, un mundo muy estable y muy estructurado, el alcalde ve que tiene en la puerta del ayuntamiento a alguien que pregunta por él. Ese que pregunta por él es un capitán y diez granaderos de la Guardia Prusiana. Entraron en el ayuntamiento, le detuvieron a él, al tesorero, y se apoderaron de los libros de contabilidad y de la caja. 4.000 marcos. Una suma importante, pero no una fortuna. A continuación, dieron órdenes de que se requisaran dos coches y que se dirigieran a Berlín. Porque allí tenían que ser interrogados, ni más ni menos, que por el general Helmut von Molke, jefe del Estado Mayor de Prusia. Bueno, el caso es que Se presentan los dos coches con los diez granos de la Guardia Prusiana, con el alcalde y el tesorero, y ¿Qué? efectivamente, ante Molke. ¿Qué, Entonces, co Molke, qué, qué coches había antes? ¿eh? Molke los recibió... Coche, claro. <risa> había pocos. Molke recibió, fijaos qué historia, recibió, y de repente el general, claro, no sabe por qué tiene que atender a dos paletos que venían ahí detenidos por un grupo de soldados de la Guardia Prusiana. Entonces, rápidamente empezaron a reaccionar a darse cuenta que ahí había algo raro. Entonces dijeron, bueno, pues que el capitán que los ha traído, que responda. Pero el capitán no estaba, se había bajado una estación de ferrocarril y se había pirado. Estaba en su casa disfrutando de los 4.000 marcos que acababa de llevarse. Bueno, poco después la detuvieron, pero eh, entonces se conoció en Alemania la historia de, de Wilhelm Hoyt. La historia de Wilhelm Hoy es tan genial este zapatero, pequeño picaruelo y ladronzuelo, descubrió que en un país tan organizado y tan estructurado como Alemania, donde los niños se les educaba desde que eran, bueno, desde que iban al colegio, a que tenían que tener una especie de temor reverencial por los oficiales y los altos mandos del ejército, que era la, la estructura superior en la sociedad alemana imperial del Kaiser, pues eh, descubrió que eso le podía servir, y se compró un traje usado de capitán del ejército prusiano. Entonces, los soldados, ni, es que ni miraban directamente, según él se iba acercando, saludaban, le hacían la venia, le dejaban pasar, entonces descubrió que eso le podía ayudar a sus pequeños surtos, entonces lo empezó a utilizar de manera cada vez más habitual por el prestigio que en la Alemania de la época tenía el ser militar, pero un día decidió dar el gran golpe, que fue este, y es que se presentó en un cuartel, pegó una orden ahí estricta, alineó a diez soldados de la Guardia Prusiana y se los llevó a diez granaderos con él. Por supuesto, ninguno solo de los granaderos, ni ninguno de los ciudadanos de guardia, ni ninguno de los sargentos, nadie en el cuartel, dio la, le pareció lo más, lo más mínimamente extraño el que un tipo llegara, diera una orden absurda y se llevara a un pueblo que tampoco estaba donde estaba el cuartel... ...a diez granaderos. Claro, por eso, porque de una hora en hasta a dar cuarenta... <risa> sí, el caso es hecho, que, sí. que, bueno, la historia, la historia de Boyd se hizo famosísima en Alemania... ...porque uh -huh. eh, la sociedad se, se dividió completamente... Es decir, se dieron cuenta de que vivían en una sociedad terriblemente estructurada... ...donde no existía prácticamente uh -huh. la voluntad... ...y donde la gente podía ser convencida de hacer cualquier disparate... ...simplemente porque lo dictaba un, eh, un, un mando superior. El hecho es que hasta le cayó bien al, al Kaiser, que le acabó indultando y le conmutó la pena que había sido originariamente cuatro años de cárcel y él lo aprovechó para lo que he contado antes, se marchó a Estados Unidos allí montó un espectáculo de cabaret que se, bastaba, que se basaba en su, en su pre-experiencia, que luego se convirtió en una obra de teatro y más adelante en una película la verdad es que era un tipo por visto muy simpático y muy gracioso, totalmente alejado de la imagen del militar prusiano, pero que sin embargo lo imitaba a la perfección. ¿Y este ha pasado a la historia como? El capitán de Copernic, de hecho en Copernic hay una estatua una estatua de esas estatuas de que se hacen a tamaño natural, sí. en la que está el vestido capitán saliendo del ayuntamiento, entonces la verdad es que <ríe> Y Barnum le, le pone allí en su circo. Eh, le pone, sí, sí, eh, y le pone la nómina. Y este eh, llevó, o sea, mandó a 10 granaderos. Sí, sí, la buena persona. Entró en el con cuartel. El alcalde, con Los el otro. alistó. Dijo rápidamente que se fueran con él. Le siguieron. Entró en el ayuntamiento. Estuvo el alcalde, el tesorero. Se quedó con la pasta. Y los mandó a que los entrevistara el general Molke a Berlín. Pero Monke, el padre del futuro... El hijo, el hijo. El hijo, el que dirige la, el, el que dirige la estrategia de la Primera reunión. De la Primera Guerra Mundial. Claro, pues, o sea, eligió un caso tan exagerado, sí, sí, y tan sí, extraordinario sí. y tan absurdo que nadie se lo podía discutir. Esto es genífigura, eh. Genífigura. Bueno, bueno, pues. Picasca. El eh, deporte de que es el patrimonio de España. <risa> sí, pero este era un tipo tan raro en Alemania. Sí, sí, sí. Bueno, pero qué pasa cuando alguien dice que es alguien y dicen, pues no, no eres tú porque ya fuiste asesinado en su día. Sí. Y luego al final demuestra que al final no fue asesinado. Claro, porque te puedes convertir en el falso Demetrio. En el falso Demetrio. Oye, es suena como a pero Demetrio el de la túnica sagrada, ¿eh? suena Bueno, puedo ahora que pienso el caso del falso Demetrio. Falso Demetrio. ¿Quién era el falso Demetrio? Mm. Bueno, la verdad que es una historia muy curiosa. Sí que se puede decir que se conjuga tanto misterio como historia, ¿no? Porque bueno, en este caso es verdad que los suplantadores, estamos hablando muchas veces de historia, pero a lo mejor hay poco misterio. En este caso sí, hay todo un misterio y toda una conspiración que es un digno guión de, de película. De película, incluso también, ¿por qué no?, de, de zarzuela. El hecho es que, cuento un poco por encima, el verdadero Demetrio... Pero Demetrio, ¿te refieres al, al...? Estamos hablando del zar, eh, de, de, de, de Rusia. El, del hijo de Iván IV el Terrible. Exactamente, por eso ah, digo no. que nos situamos en escena. El verdadero Demetrio sería el hijo menor del de zar Iván IV el Terrible. Sí, sí, sí. Fruto de uno de sus siete matrimonios con la hija de un boyardo. Entonces, pues, nace este, este niño llamado Demetrio, que fue asesinado, supuestamente, en 1592. Esta es un poco como la escena, el primer actor de este de Vill, ¿no? Mm. Bueno... Una vez que ya nos ubicamos ahí, ¿quién puede ser ese verdadero Demetrio? Pero digamos que este no fue el asesinado por Iván Cuarto. IV. Iván IV Cuarto no. se cargó al primogénito. Claro, exactamente. ¿Tuvo otro Demetrio? No, no. Es que ruso es ya, estamos qué. hablando de que tuvo siete esposas. El primer, Con la primera esposa si sí, tiene claro. a Demetrio, que es el que se carga. Se lo carga de un bastonazo. De un bastonazo. Un bien dado, además, <risa> en el tipital. <risa> le dejó en el sitio. No, no, estamos hablando del de séptimo matrimonio. <risa> bueno, luego se le arrepintió un poco y se curó con un poco de vodka. O sea que, no, no, y además, eh, Iván Cuarto, IV, el terrible, él muere en 1584 y estamos diciendo que este. Sí, sí. Demetrio muere en 1592, o sea que, como ves, le sobrevive al padre. Sí. Pero bueno, ya digo que eso es la ambientación histórica. ¿Qué ocurre? Eh, estamos hablando de la época de Iván IV el Terrible. Él muere en 1584 a los 54 años de edad. Bueno, el hecho es que después de esa muerte, Moscú en general cae en una terrible anarquía, puesto que su hijo mayor, que era el zar Feodor, pues era por decirlo de una forma clara era un poco tonto sí, sí, no sí, sabía verdad. gobernar el no, país era un débil era un débil mental sí, sí, eso estaba sí, claro sí, sí. qué ocurre que el, en realidad el que está gobernando Rusia es su cuñado Boris Godunov y así durante catorce años era el guardián y el regente sí, por, otra por otra parte na nada nada que, que sonar sí, nada extraño nada en Rusia sí, es sí. verdad ...Boris Godunov muy célebre en principio por una novela que escribió Alejandro Pushkin y que luego Puso música en su día a Mussorgsky. O sea, pues digo que a mejor a muchos oyentes le dicen que me sonará a mi Boris Godunov. Bueno, porque hay una novela y una ópera muy famosas. hecho es que Boris Godunov hace de su capa un sayo, gobierna Rusia de forma dictatorial. Eh, no era muy querido por sus súbditos. Y, bueno, en la época en que está Boris Godunov, en esta especie de, de anarquía, aparece en Polonia... Un hombre joven, estamos hablando de 1604, aparece un hombre joven que dice ser Demetrio. Así que él dice, pero ¿cómo que Demetrio? ¿No murió asesinado? Otras versiones dicen que murió eh, en un juego, y, bueno, tuvo una especie de accidente. Dicen, no murió en 1592. Bueno, el hecho es que él dice que había escapado de la matanza y quería reclamar el trono de los zares. Entonces, bueno, pues pide ayuda al rey de Polonia, ¿eh? a la sazón Segismundo, para que le ayude en sus propósitos. Y mira tú por dónde, Segismundo le cree. Le cree y le presta su apoyo. Hasta el punto de que Demetrio, el que empiezan a llamar ya, por supuesto, Boris Godunov y compañía, el falso Demetrio, él mismo se autonombra señor de Moscú. Bueno, ¿qué hace Boris Godunov? Pues él lanza una versión que a él le interesa, que a lo mejor era la correcta. La versión que le interesa es que esa persona que está en Polonia diciendo que es Demetrio, el hijo del zar Iván IV el Terrible, en realidad, en realidad, se llama Gregorio Otrepiev, que es el hijo descarriado de un capitán de tiradores. Ah. Bien, ahí se queda, ¿no? Pero no le creen. Y cuando digo que no le creen, el que no le creen, el rey de Polonia y, y, y bueno, ya una corte de, de personas que están a favor del Faso de metro por lo que estamos diciendo, porque interesaba que estuviera viva la rama, realmente, de los Romanov, y no de alguien que estaba usurpando el poder que era el Boris Godunov que no pertenecía pues a, a toda esa línea dinástica ¿no? qué maravilla es que da gusto Europa era Europa ¿eh? ahora estamos aburridos estamos abandonados a la policía es que no estamos haciendo nada esto esto era una actividad pues estupenda la gente había comentarios la gente sentía intentando argumentos para novelas es que te tienes que ir solo a la historia había a la vida real bastardos para falsos las... claro. había de todo esto es lo que había bueno ¿qué ocurre? pues que como no le creen a Boris Godunov lo que hace es plantear la guerra a Demetrio a pesar de estar apoyado por los polacos. Muchos de sus oficiales incluso desertan a favor de Demetrio, o sea que se va quedando más solo que la una. Pero hay un golpe de suerte a favor de Demetrio y es que Boris Godunov muere en 1605 en plena contienda civil. Así que eso le da y le permite, bueno, le da las puertas abiertas y le permite entrar en Rusia a Demetrio, que en ese momento es coronado zar. Bueno, su reinado también fue breve, no duró más de un año, ¿sabes? Sí. Pero bastó para algo muy importante, para que Rusia, que hasta ese momento, hasta el siglo XVII, pues haya eh, estado aislado, para que tomara contacto con el mundo occidental. Ya digo mm. que Demetrio, sí. al final, sí que es asesinado en el Palacio del Kremlin, en mayo de 1606, mm. pero siempre, siempre es verdad que planeó la duda. Es decir, había partidarios, incluso pruebas, a favor de que realmente este Demetrio que apareció en Polonia y que luego al final es nombrado zar, sí que era el auténtico Demetrio, es decir, el hijo del zar, mm. Iván el Terrible, y por otra parte... Ahí sigue planteando la, planeando la duda si este falso Demetrio pudo haber sido el hijo de capitán de Tiradores. No, la duda, eh, y además, eh, es un periodo muy interesante ¿Eh? para Rusia porque se finiquita la estirpe varega, eh, ¿Sí? que estos eran los descendientes de, de vikingos, de los vikingos suecos, y uno de los últimos fue Iván IV, o estos dos, eh, que, que le siguieron. Exacto. No, no, no. Así que ahí tenemos la no, no. historia. Bueno, la verdadera historia del falso Demetrio. Del falso Demetrio ¿eh? en los preámbulos a la dinastía romana. Bueno, pues iba a contar la historia de otro gran impostor, además eh, picarol y listo, llamado Pedro Chamijo, más conocido como el Inca Andaluz. ¿El Inca Andaluz? El Inca Andaluz, <risa> porque hay que echarle, pasar a Andalucía y hacerte pasar por descendiente del gran Inca. Había nació en 1602, no sabe muy bien dónde, de Andalucía, y se sabe que era un ladrón profesional que había intentado hacer fortuna en Alto Perú, en las minas de Potosí. Pero, eh, bueno, pues como otros muchos, fracasó est estrepitosamente y decidió que la mejor forma de ganar dinero y de dar una solución positiva a su vida era empezar a engañar a la gente. Y lo logró, era un, era un brillante engañador, tanto es así que consiguió convencer al presidente de la Audiencia de, de La Plata, hoy Sucre, de que él conocía dónde se encontraba el oro del Paititi. Ni más ni menos. Dijo. Lo malo no es eso, lo malo es que le creyeron no, no, claro sin Él nada. Se, había, se había cambiado la, se había, astutamente había cambiado su apellido por Borquez para hacerse pasar eh, por pariente el padre Alonso Borquez que tenía una cierta tradición y fuerza en la zona y el caso es que Entonces, bueno pues en, año, en, en 1600 no? ese fue en 1620. 1620. Coetáneo claro, claro. del falso Demetrio. Claro. <risa> Exacto un poquito después. Entonces es que, el caso es que en aquella época decías eh, conocer algún tesoro, sí. eh, la ubicación es y te daban enseguida cien hombres y claro. <risa> claro pero ahí. por supuesto no encontró nada y como no encontró nada pues bueno el, el sugestivar era la historia ¿eh? el, el oro de Paititi. Claro. El de Paitit. Para para Paitit. Operarte, <risa> pero ver, el presidente de la audiencia claro al ver que aquí era una tomadura de pelo y que lo que quería era dinero pues le dio orden de que detuvieran y tuvo que escapar. Pasó dos años escondido como las ratas en Lima Ahí escondiéndose una y otra vez de la justicia hasta que pasó ese tiempo? Creyó, eh, bueno, pensó que había pasado el tiempo suficiente y salió a la luz. pública los, los más especialistas en su vida creen que es que mentía tanto, tanto, tanto que se había llegado a creer su mentira. Y estaba totalmente convencido de que conocía el parador de Paititi. Entonces, como había cambiado el virrey, Bueno, pues se acercó al Virrey a intentar convencerle de que él sabía el paradero de, bueno, de dónde se encontraba la ciudad perdida de Paititi. Y le convenció de nuevo. Y le dieron 40 soldados para buscar el Paititi. Por supuesto, después de vagar perdidos por la jungla, de arriba, de abajo, por los montes, los soldados amotinaron, acabaron hasta las narices de semejante chalao, le, le arrestaron ellos mismos y se lo devolvieron encadenado al Virrey. Que eh, ordenó prisión para él y lo desterró a Chile. De allí, por supuesto, se volvió a escapar. Y eh, esta vez eh, se presentó entre los indios calchaquíes En 1756, uno sabe cuántos años ya por, por tanto después, y les convenció de que él se llamaba Walpa Inca y que era descendiente del Inca, les convenció a los indios de que él era un Inca, auténtico, fíjate si se lo quería de verdad. El caso es que le, les convenció de tal manera que le nombraron, bueno, pues eh, le, le, le consideraron su, su líder natural y le dieron quince concubinas, que no está nada mal. Bueno, mira, el gobernador dio cuarenta soldados y los incas le dieron quince concubinas. concubinas. El caso es que convención tenía, como político no tenía precio. El caso sí, es sí. que ahora eh, Chamijo Borquez Walpayinca se fue, <ríe> ya tiene los tres nombres. Eh, Jugaba un doble juego y se fue a ver a los jesuitas diciéndoles que en realidad él conocía lo de siempre donde estaba Paititi y que estaba convenciendo a los calchaquíes para que eh, le dijeran bueno, el, los secretos del oro que habían escondido cuando la conquista. Eh, a través de eso pidió una entrevista Con el gobernador de Tucumán Que era el uso de Mercado y Villacorta El gobernador se lo creyó como siempre Y le facilitó, eh, le facilitó bueno, los medios Para poder intentar investigarlo Y le confía más el derecho a usar el título de Inca Y el cargo de teniente gobernador y justicia mayor De los valles de Calchaquíes es, De los valles calchaquíes. Pasaban el siglo XVII, ¿eh? Por supuesto era, era. lo que hizo los valles Calchaquíes eh, Pedro Chamijo es convencer a los indios De que tenían que rebelar contra los españoles mm. Incluso les enseñó a fabricar unos cañones rudimentarios Para poder preparar una rebelión el caso es que los indios se rebelaron, finalmente, en mayo de 1658, y las autoridades de, de, de Los Valles, que por cierto es de norte de Argentina, decidieron aplastar la rebelión. Como ya no tenía solución, él no tuvo más remedio, de lo que estaban todos los indios, que hacerse pasar por lo que era el Inca. Y lideró la rebelión contra los españoles, que era, o sea, contra su propio país. Por supuesto le cogieron y le condenaron a muerte en 1667. La sentencia, que es muy curiosa, dice que la cárcel donde esté se le dé garrote hasta que muera naturalmente. Lógico, claro. Sí. Y de allí se ha sacado su cuerpo y puesto en la plaza pública donde estará puesto una horca y en ella estará colgado 24 horas. Sí. Y pasado, se le corte la cabeza y se ponga en el arco del puente que mira al barrio de San Lázaro. Toma. Y si de sale vivo... No salió vivo. <risa> La revuelta de Calchaquí acabó muy mal y a los a los bueno a los 20.000 habitantes los esclavizaron y estarraron. Bueno, Fue un, un verdadero drama. El hecho es que, que este pequeño loco bueno pues una vida entera de engaños inca, y mentiras, el Inca andaluz. hasta el extremo de creerse descendiente del, del último soberano inca y, y llegar a convencer. A los indios de que él era indio. Bueno, pero, pero mira, llevó su mentira hasta... Hasta el final. Hasta el, final. Hasta, hasta el puente Salazar, donde quedó no, la cabeza mirando. Muy mira, buen no, impostor, sí, así. Sí. ¿Y había nacido en 1600? <coughs> Dos, lo que no sabes es dónde, Andalucía. O sea, que vivió 65 años. Uh -huh. ¿eh? bueno, bueno, 65 años y con su cosa, el Chamijo. Chamijo, Pedro Chamijo. Pedro Chamijo. Bueno, pues vamos a cerrar este monográfico pues con todo un misterio. ¿eh? Todo sí. un misterio porque aquí, claro, y hablar de, de impostores eh, a lo mejor es muy osado. Pues posiblemente, es verdad. Es Todo el misterio re... del zar Alejandro I. Exacto, exacto, sí, sí, otro ruso, como ves. Sí. tengo muy ruso. Sí sí. sí, sí, ya hemos dejado esa puerta abierta a la duda con el falso Demetrio. Eh, con el caso de Alejandro I todavía la duda y el misterio es mucho mayor. Volvemos a ponerse en situación. 1 de diciembre de 1825 muere Alejandro I, el zar, en Tangarov. El resultado de la autopsia fue, leo textualmente, fallecimiento por malaria, infección complicada con delirio febril punto, carpetazo. Luego es embalsamado y el nuevo zar, que era su hermano Nicolás I, pues manda que se trasladen sus restos a Petersburgo y allí es depositado en un féretro. ¿De acuerdo? Vale. El 25 de marzo de 1826, pues, ¿qué ocurre? Que en el Panteón de los Romanov se eh, empiezan a ver rumores... Más que, que más, que, sí, sí, más que sustanciosos, eran incluso creíbles, de que no se había enterrado a nadie allí en aquel momento. Es decir, había testigos presenciales que no vieron ese sarcófago lleno. Así que, ante la duda, lo que hace el hermano Nicolás I, dice, bueno, pues vamos a confirmar si es verdad o no es verdad que este enterramiento se ha hecho efectivo. Así que abren el sarcófago de mármol y comprueban que está vacío. Que vacío. O sea, que algo sorprendente. Según cuenta Paleólogo, uno de los biógrafos, dice, eh, pues eso, porque se le persuadió tanto a su hermano de que aquello había sido una especie de conjura, que se le obligó prácticamente a abrir y confirmar, y que viera él por sus propios ojos, que efectivamente allí no se había enterrado a nadie. Así que si no estaba ahí Alejandro I, ¿dónde estaba? Bueno, vamos a hacer una cosa. Como este caso es muy interesante, muy sugerente, vamos eh, a... a la, semana que viene, sí. la semana que viene, vamos a hacer, si te parece, Carlos, si, si te parece, Jesús, vamos, sí, eso, vamos sí. a hacer un monográfico con el misterio de Alejandro I. Venga, sí. Pues yo sí. creo que sí tiene sus 20, 25 Pues venga, rara. yo creo que sí. Esto como sí, sí, introducción, sí, sí, sí. vamos como a proponerlo porque la verdad es que tiene muchos flecos, muchas sí. cosas curiosas. Es que es un monográfico total de zona cero, ¿eh? eh yo entiendo que sí. sí yo sí, entiendo es que es sí, es, verdad. Que es sí. verdad. Y a lo sí. mejor resumirlo en, impo... sí, en sí. dos minutos no le, haré, no le haríamos Justicia, eh. un gran homenaje a Alejandro I y yo creo que se lo merece, sí. porque ya dejamos ahí también esa puerta abierta, que sí. a lo mejor no estamos hablando de un impostor. De, luego comentaremos dicho en el próximo monográfico sí. que hay de verdad y mentira en todo esto. Me pues, parece muy bien la propuesta. Pues venga, fíjate que empezamos con los impostores a ver si hacemos un no sé qué tal. Uh. Tres han salido, ¿eh? <risa> pues venga, vamos a hacerlo así, el próximo monográfico cero. Muy bien, pues para ti, Carlos eh, toma, te voy a dar un, un traje de capitán eh, de la <risa> Prusiano, que va con todas las borlas verdad toma, La bayoneta es de, de, de medio metro oh, Fantástico La puedes clavar eh, como quieras Para ti, Jesús eh, a ver, a ver. Toma un Bueno Me temo lo peor No, te voy a dar un, un traje de, de Catalina la Grande ¿eh? me, me, me queda grande